no somos pesimistas T -t tenemos buena data Diario del Futuro El Nacional Rock 39 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno de la columna de economía no sé cómo presentarlo a él si la persona, ex -candidato. Claro, si la persona que hace la columna de economía, o sea Nicolás Furfaro, o el ex candidato por capos, o el ex Afer o relación de Mirta Tundis, ya no sé cómo presentarte. Me gusta lo de hace la columna, porque lo, lo imagino como construyendo algo. La construye, algo, por supuesto que la construye. Hoy, en la columna de Nicolás Fufaro. Otro día en malas noticias, porque la verdad... Eh, bueno, hablando en serio, quiero que dejemos de hablar de mi romance con Mirta Tundis porque... Es algo de mi pasado. Es algo que yo guardo muy lindos recuerdos de cuando salíamos. ¿Pero cuánto tiempo yo no salieron? Te, no tengo claro la estatura de Tundi. Yo quiero un, un, una, una especie de comparativo porque quiero saber a dónde le llegás. Te mide 1,52, Tundi. O sea, sí. o sea, o sea que yo mide 1,64. Éramos una muy linda pareja. Increíble. No, lo hubiera, sí. no me hubiera Hablamos dado cuenta. sí Qué bueno que me lo cuentes porque no me... Nos ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Nos peleamos mucho porque ella viste que le da consejos a los jubilados y a mí los jubilados me pagan el sueldo. Claro. Entonces ahí... A veces cuando llegaba a casa terminábamos mal, pero bueno. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? No, poco, poco. ¿Qué los separó? ¿La política? Eh, no teníamos buen sexo. Ah. Fuerte, ¿eh? Bueno, eh, entonces, yendo a otras noticias, hoy el INDEC informó la balanza de pagos. Pero como, si el INDEC Ahora miente, vamos... ¿por qué nos interesa el INDEC si miente todo el si tiempo? Si el INDEC miente algunas cosas, pero justamente esta no, esta, esta no. no, no está cuestionada, al oh, menos, okay, porque no, no, no depende de índices elaborados por el propio INDEC, sino de, de mediciones de otras cosas, pero bueno, no oh. vamos a ir ese, a, a ese terreno. Entonces, ¿la balanza de pagos qué es la balanza de pagos? Es como la cuenta así gigante de egresos e ingresos al país. O sea, de, de divisas, etc. La cuenta es como una, una, la, cuenta, la cuentita que lleva el país. Las dos columnas, país, entradas y salidas. ¿Cuál es el tema? La cuenta corriente tiene un déficit de 2.380 millones de dólares, cuando en el primer trimestre de 2012 había sido de 1.123 millones de dólares. Por lo cual es una tensión, una, se prende una alarma de que hay algo en las cuentas que viene del sector externo, que está complicando. Cuando sobre todo estábamos en una economía, en un modelo en el cual se decía hace unos el años, se, se, terminó, se terminó el, el problema externo, hay que pensar solamente adentro, Y no están así porque así está demostrando en los números. ¿Cómo se arma el número de la cuenta corriente? Porque la balanza de pagos está conformada por la cuenta corriente y por la cuenta capital y financiera. ¿Cómo se arma esta cuenta corriente? Eh, por un lado está la balanza comercial, que como recordamos una columna de, de la semana pasada... Sigue tirando un número positivo, menor al de, otra, al de otras épocas, pero sigue siendo positivo. Por ejemplo, en este, en este periodo del primer trimestre tuvo un superávit de 2.006 millones de dólares, pero esta, este apoyo, este, esta fuerza que daba el sector comercial se lo está, se lo está comiendo otros costados, que son eh, servicios con un déficit de 1.575 millones y acá hay que prestar mucha atención eh, a lo que es turismo, ¿sí? turismo y viajes que el gobierno nacional incluso está demostrando un una preocupación por este costado por todos los controles y atención que hay prestando aten a atención a, la, a los dólares que se están yendo por ese hueco que es el de los viajes del turismo internacional en servicios en total con todo lo que lo componen terminó en 1575 millones negativos y después rentas de la inversión que terminó en 2731 millones negativos y el grueso fue por el débito de la renta de la inversión extranjera Que es eh, pago de, de intereses, utilidades y dividendos, que por ejemplo que es un grueso de, del déficit que se puede marcar, porque por ejemplo en el total de 2012 rentas marcó un déficit de 11.336 millones de... Chiquito que imprimís. ¿Qué, ¿Qué? Qué chiquito que imprimí el número. Es tu culpa del INDEC. Ah, ok. Pues ataca la prensa. Eh, no sé cómo haces este. De 11.3336 millones de dólares. ¿Tres lees mal? Y servicios, 3.528 millones de dólares. O sea, fueron huecos que vienen del año pasado. Pero ¿cuál es el tema? En mercancías, con exportaciones e importaciones, el año pasado hubo un, un superávit de 15.372 millones. Entonces ahí tenías. Ter, por eso el año pasado terminó en 106 en millones positiva la cuenta corriente. Pero ahora sí el sector comercial te viene tirando un número que sigue siendo positivo pero es de menor importancia y por otro lado eh, te empieza a comer más lo que es la renta de la inversión por pago de capital y de intereses y en turismo se te empieza a ir cada vez más hay que empezar a prestar atención, una alarma de que hay algo en el sector externo del que hay que, que prestar atención y que te empieza a complicar Y a sacar Digamos, cómo decirlo Una, Un margen de maniobra En tu economía nacional Y que es algo que se está notando en los últimos tiempos Por las cosas que tiene que hacer el gobierno Por, por este costado Porque la entrada y salida de dólares, no recordemos, no es siempre Solamente por el costado comercial Que dentro de todo vive un buen, un buen presente Bien, ¿y cuáles son las perspectivas En base a esto? Eh, y bro, Adelantarse es muy, muy difícil Pero probablemente El, los dólares, el, la salida de turismo viene en crecimiento negativo, el saldo comercial, eh, hablamos la otra vez, está como llegando a la mitad de lo que se espera, pero apenas superando los 10.000 millones sí se empieza a, crecer, a creer que va a seguir constante, esta, no, no constante teóricamente lo que significa constante, pero que sí sigue más o menos en el ritmo que viene llevando. Se estaría superando los 10.000 millones de dólares, pero no se estaría alcanzando a cubrir el grueso. El grueso de, de esta caída, de este negativo que está marcando la, la cuenta corriente. O sea que podría haber déficit a fin de año. En la, en la cuenta corriente, recordemos también, después está la cuenta capital y financiera que. Mostró un superávit de 1261 millones de dólares Pero el año pasado había tenido un superávit de 1070 millones de dólares en el primer trimestre Por lo cual, así estacionalmente, acá en este mes, es un mes que parece con superávit Pero después siguió con 245 negativo, 948 negativo, 2764 negativo Y terminó el año con 2886 millones de dólares la cuenta financiera y la cuenta capital y financiera 2.853 entonces eh, hay que, que prestar atención a la balanza de pagos por el momento que es sobre todo internacional porque si vos tenés problemas en este costado que es el costado de la balanza de pagos que es tu relación con el mundo total tu relación total en el mundo en el momento en el que el mundo está cayendo también tenés una vía de contagio una vía de, más fácil recordemos también que a través de esto por ejemplo si vos tomás no sé Los, los años 90 u otros años, vos tenías déficits muy fuertes en, en la balanza comercial, ponele, pues estaba totalmente abierto, liberalizado, pero vos equilibrabas esta cuenta con la entrada de toma de deuda, cosa que ahora no, no, no, no, no te estaba pasando por lo cual el equilibrio tiene que venir de otro lado, quizás en evitar la salida, esta salida de dólares. ¿Qué es lo que está Entonces hacer? es como un poco más difícil, pero también hay que apuntar que estas cuestiones no, no son solamente de Argentina. En mayo eh, también mostró un déficit Brasil, por lo cual, y también es una de las preocupaciones de de Brasil, porque, por ejemplo, en mayo la, eh, tuvo debilidad en la balanza comercial y tuvo un déficit de cuenta corriente de 6.420 millones de dólares en mayo. Brasil, que recordemos es una economía mucho más grande, de otras características, pero también es un problema que está teniendo y que también repercute eh, en, en su relación con el mundo, por lo cual hay que, que tener cuidado y prestar atención a este ámbito. Iba a terminar la columna con mi latillo de clarísimo, pero la verdad es que no entendí una mierda. No, no, no. no Entonces, fue culpa tuya, no fue culpa tuya, es culpa absolutamente Son los Mía, chiquitos. a mí los números, no, pero me los das grandotes y tampoco entiendo nada, me llevé matemática todos los años del secundario, de todas formas. Yo tampoco entiendo todo, eh. Bueno, pero bien, ay, sí que si hablo no seguro, se si hablo seguro es Tienen que, que entenderlo, lo acaban de limpiar de una lista, o es sea, así, está todavía consternado. No me limpiaron, bien. yo rechacé. Bueno, está porque bien. yo llevo muchos votos. Bueno, me voy a quedar con esa frase.